told me if, if I was Goody, was goody that, that she, she would, would buy dally, me a rubber dolly hey. yeah. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro programa más acá en FM Los Molinos 90.7 Mi nombre es Powell Y este programa se llama Loco Mosquito Y te vamos a acompañar toda la tarde Con muy buena música Invitados, algunas informaciones que tengan que ver con el underground Con la música en general Este programa se caracteriza Básicamente Acá en Almirante Brom De pasar todas las bandas locales Que tengan que ver con Almirante Brown Y también que no tengan que ver pero... Básicamente nosotros apostamos al underground. Amigos, llegó la primavera. Como saben, nosotros tenemos, con algunos amigos, tenemos un, una rampa de, de skate, un half de pipe. Eh, y bueno, estuvo buenísimo el, el domingo. Estuvieron tocando unos amigos. Tocaron los Dual Calavera, Fue Interior, Piel, Def y Alpha Surfers. Una fiesta donde... Pudieron venir todos los padres con sus hijos a andar en skate toda la tarde. Y de pronto poder ver una gran variedad de bandas de distintos estilos. Que bueno, es lo más importante. Después, ¿qué más pasó en la semana? Apareció el motochorro. El motochorro que hoy en día es totalmente popular. Desgraciadamente popular. Este muchacho se llama Gastón Aguirre. Y dice que él quería plata... Para comprarle un regalo a su hijo. Así que, imagínense si cada vez que uno quiere plata para hacer un regalo tiene que cargar un bufo y ponérselo en el pecho a alguien. Estamos jugados. A ver. ¿Cómo? ¿Quería una mochila? Una mochila, claro, porque bueno, las redes sociales está te terrible como son las gastadas a este muchacho. A ver, Mauro Viale, ¿está todo bien? Llévalo, hacerle las preguntas Pero no le debemos más Más eh, relevancia de la que tiene que tener Este muchacho tiene que estar preso Cometió un delito y tiene que estar preso Si no, es como que está todo al revés Y si está todo al revés Las cosas no van a funcionar, amigos Así que Otro de los temas que está polulando Es que el dólar cada vez escapa A ver, amigos Dejen el dólar que se vaya Nosotros hagamos la nuestra Y que el problema lo tenga que resolver quien lo tenga que resolver. Dicen que porque aumenta el dólar es porque no hay dólares. No hay dólares entonces aumenta. Por una cuestión de oferta y demanda. Así que nosotros tenemos que estar tranquilos. Las cosas no están bien. Pero no nos agarres esa psicosis que hace que nosotros corramos al dólar porque en vez de ayudar Podemos ganar unos pesitos más 3, 4 pesos más por comprarlo Pero en realidad lo que estamos haciendo Estamos, en, estamos rifando nuestro futuro Amigos Para empezar este programa Y ya dejamos de hablar de, de política Y todo eso dentro de un rato Vamos a hablar de, de De San Martín de Bursaco Que es un equipo Al cual queremos nosotros Muchísimo por ¿Por qué? Porque somos hinchas de San Martín de Bursaco San Martín de Bursaco está teniendo una excelente campaña acá en Almirante Brón Creo que es el mejor de los equipos Hace cuatro temporadas que San Martín de Bursaco viene y se queda en la puerta del ascenso Se queda en la puerta del ascenso Hoy en declaraciones del director técnico dice que va a redoblar la apuesta Pero eso dentro de un ratito vamos a ir con esas noticias que son realmente las que importan San Martín de Bursaco, el fútbol ¿Y qué más? Para empezar un programa, vamos a empezar bien arriba con todo, con el nuevo disco de Madball que ya están presentando el primer corte, se llama Dr. Martin Stop. Y vamos a pegar enseguida otra banda también del hardcore, de ese hardcore que pega en los dientes y que te hace saltar y que no podés saltar, Strife haciendo Carrying the Touch, también presentándolo de su disco que ha salido hace por lo menos cuatro meses. Así que arrancamos con Madual, amigos. Así que prepárate a apoyar. Amigos, empezamos con todo, nosotros estamos agitados porque estuvimos pogeando acá en el estudio eh, Los chicos acá del otro lado, eh, quiero decir que están Abuel, está Nahuel, está Croix, está la novia Están todos los chicos ahí, están saltando, están... ¿Cómo lo dije mal? Sí Claro, bueno, sí, está bien, está bien, entendamos Entendamos, entendamos que la novia es... Eh, claro, tenés razón Si no, va a quedar mal o a generar malas interpretaciones y van a decir que Nahuel es tu novio. O tu, vos, ¿no? la no, Bueno, la novia. Ah, tenés razón, la novia. Bueno, tratemos... Bueno, me equivoqué. Dejémoslos así, ese es el problema de los chicos. Así que, bueno, empezamos con todo, te decía. Arrancamos con Mad Ball haciendo Doctor Martins Stomp. Este tema que ya lo podés estar viendo, seguro lo están subiendo por todos lados, porque está fresquito. Es de ayer, este... Nuevo video del último disco de Madwell Y después Strife haciendo Carrying on the Touch Y nosotros Como venimos tan al palo Vamos a hacer Cuatro temas De bandas españolas Bandas españolas que no son de las Habituales que se... Vos podés escuchar La Polla Record Seguro Podés escuchar eh, Escape Me parece muy bien El último que El último que cerren Eh, reincidentes Pero vamos a ir con otras bandas Vamos a arrancar con Siniestro Total Escorbuto, Cortatus y Barricada, amigos Así que no te pierdas esto Pone fuerte el volumen Y empieza a bailar, amigos somos tus tíos. ¿Te acordás? ¡Uh! ¡Oh! ¡La puta que los parió! ¡Maricones! ¡Ahora van a ver! ¡Para que aprendan, hijos de puta! ¡Ya, la viste a tu abuela! ¡Eh, Te, para escucharme la vista tu abuela cuál mi madre la madre de tu mamá será posible no saber lo que es una abuela dónde está tu mamá Para comprar comida bueno escúchame, cuando vuelva que llame urgente a la casa del tío cerco cuánto las huellaas mira bien los dientes si se resiste no la cabeza la rutina de siempre estos cerdos tienen que aprender quién es alguien que manda que pase miedo entre cuatro paredes entiende que no moleste si no Bien, amigos, seguimos siendo a las 19.30 ya acá en Gleu Te digo lo que escuchamos. Escuchamos Siniestro Total haciendo Somos Siniestro Total. Luego, Escorbuto, Solo por Ti. Después, Cortatus, el último SK de Manolo Rastamán. Y, por último, la banda del Drogas, Barricada, haciendo Ovejas Negras. amigo bueno, tengo en mis manos la Soy Rock. ¿Qué tenemos de interesante para decir? Mucho no tiene, pero bueno, vamos a tratar de... Buscarle la vuelta Dice que Fabio Posca Actuó en el último video de La Franela Esto es interesante El canciller estamos Cuando decimos el canciller Estamos hablando de Viticus Que Vitico Su banda Viticus Está cumpliendo 10 años Y lo va a festejar el sábado 4 de octubre En el Vorterix Así que bueno Detonantes Va a tocar con los Artis Monkey... El día... El 8 de noviembre... En el Personal Fest... Donde también van a estar los Hypes... Y Econ and the Bunnymen... Echo and the Bunnymen... Iría de cabeza a verlo... Igual que los de los Hypes... Artis Monkey... Me parece... Que sí... Pero... Si me regala la entrada... Voy... No... No es... Que saldría corriendo... Sé que del otro lado... Los chicos... Me estarán reputeando... Diciendo que Artis Monkey... Es la mejor banda inglesa... De los últimos tiempos... Pero... Para mí... Es más de lo mismo, amigos. No, no es que inventaron nada nuevo. Después de qué más habla el Memo T, se lo hacen a Richard Coleman. Eh, tenemos una, una reseña, una cronología de Gustavo Cerati, muy linda, desde 1959 hasta el 2014. Desde que nació, hasta que dejó de existir. Después, bueno, tiene algunas... Eh, no entrevistas, sí, alguna entrevista tiene a, a Santi isaín y a Alex Kurz haciendo Luz y Fuerza. Y a Caurazados, Potek Kim, el trío de la película, dice, y hay un póster a Los Guasones. Mucho más no tiene para decirla, soy rock, así que realmente vamos a seguir con música, que es realmente lo que importa, vamos a ir con una banda que ya en los 80 demostraba que La rompía y en los 90 explotó, amigos. Mirá, imagínate que Yellow Biafra la miró y Yellow Biafra cuando mira algo, tiene razón. Ellos son los Black Hole Surfers y también vamos a ir con los Gogol Bordelo. Amigos, ¿qué más podés hacer? Sigue escuchando Loco Mosquito en FM Los Molinos. secreta, ¿no? Sí. ¿No sería mejor activar el cono del silencio? ¿Cono del silencio? Sí. Está bien, Max. Jaime. Diga, señor. Activa el cono del silencio. ¿El cono del silencio? Y ahora dime, ¿qué opi <risa> ¿Qué sabes tú de caos? ¿Qué dijo usted? Caos. ¿Qué? Caos. Ah, oh, caos, sí, claro. Es una organización internacional del crimen y fue fundada en. ¿Cuándo? En 1957. ¿Qué dijiste? 57. ¿Qué? Dije 57. El agente 57 está en Hong Kong. ¿Qué? Hong Kong. ¿Qué pasa con King Kong? ¿Qué? King Kong. ¿Qué objeto tiene que juguemos ping pong? ¿Ping pong? Jaime, ¿me escuchas? Levanta el cono del silencio. ¿Qué? ¡Que levantes el cono del silencio! Tal vez sea mejor no usar el cono. Oh, as we learned a man was not considered to be Considered, considered to, to be, be fully grown Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yes, yeah, seven seas Sadly, Now all them jokers kept around Just like a scarecrow's in hometown Yes, yeah, scarecrow's in hometown From screen to screen Them traveling But I'm a wonder last. Stay on the road. I travel the world looking for understanding Of the times that we live in Hunting and gathering first-hand information Challenging definitions of sin I travel the world looking for lovers Of the ultimate beauty, but not Yeah. <laughs> Seguimos, te cuento que acabamos de escuchar Acabamos de escuchar primero Black Hole Surfers haciendo Who Was In My Room Después Gober Bordelo haciendo Word Slice King Y escucha esto Presta mucha atención a lo que voy a decir Y no es una cargada, ni es un chiste Ni nada que tenga que ver Esto salió publicado hoy en el diario El Argentino Y dice Tinelli los convierte en galanes El nuevo Latin Lover de Showmatch Es Marco, el bicho Gómez que conquistó a su coach de baile. Amigos, yo creo que ahora sí nos tapó el agua. Vamos a seguir con música para poder digerir este trago tan, tan amargo. Vamos a ir con The John Spencer, Blue Explosion. Esta banda que vino a la Argentina y que tocó en Niceto. Y que realmente, la próxima vez que vengan, tenés que ir porque te vuelan la cabeza. Vamos a ir con ellos y pegado... También vamos a ir con The Haters haciendo Zickler, esta banda de Bane Shaper, el bajista de Sound Garden, pero en realidad es guitarrista. Prestate atención. <tose> El siguiente Big nos puede ayudar. Tal vez lo conoces. Ah, el chico chino, ¿verdad? ¡Chino! ¡Por Dios, claro, es chino! <risa> Me preguntaba por qué era tan difícil entenderlo. Creí que tenía un impedimento bucal. Acá en FM Los Molinos Este programa se llama Loco Mosquito Y te cuento que acabamos de escuchar recién De John Spencer and the Blues Explosion Haciendo Black mole Y después Hater haciendo Hercicler Esta banda de Ben Shepper Que bueno, ya te conté Es el, el bajista de Soundgarden Pero en realidad Él siempre fue guitarrista Pero Ya estás escuchando la cortina Nos están visitando los chicos del patíbulo Así que amigos Muchas gracias por haber venido Preséntense Vamos Jorge, guitarra y voces. Colo, y voz. ¿Quién está faltando, amigos? Está faltando el tune, el batero. Sí. Está faltando Lucho, es el bajista. Recién justo estábamos hablando. Estábamos hablando. Ya son chicos grandes, Rival, quiero decir. Man. Estábamos hablando y nos acordábamos de, de, de esas... Yo vi el primer show de ellos. Ellos no se acordarán, pero recuerdo haberlos visto. En un emblemático lugar que se llamaba lugar. ¿Es así o no es así? Y también vi su segundo show, que fue en Gringo Viejo con... Gringo Viejo, el soporte de dos minutos. Dos minutos. así que amigos... O sea, bueno, allá amigo, por el 94. Estamos hablando de una banda de más de 20 años. ¿20 años? Estamos cumpliendo 20 años. 20 años, así que la vienen rockeando ustedes. 20 años, ¿y cuántos discos? Eh, estamos, demos... Estamos con tres discos de cuir. En el 98 hicimos Nada que perder. En el 2005, con el 2012 que era el último de Che, y... ¿La formación siempre fue la misma? ¿O hubo alguna variación? Muchas varias eh, Idas y vueltas, magenada, todo tipo Más que nada han, ro, han rotado bajistas ¿Los bajistas? Han, han, Mirá han, qué, pas, han pasado... Por el puesto de bajista han pasado... Ha pasado mucha agua por el río después. Mirá lo que raro bajista, ¿no? Porque los complicados... Putin men ahora todos los que mis amigos bateristas siempre el baterista es el más complicado de una banda no en nuestro caso no es la excepción es el más es complicado bien pero está pero está está siempre siempre me fijo hace 20 años putear, nos matamos Ustedes se están acomodando y no hagas ruido y al turpa pa pa pa quieren es típica no tiene todo todo todas las mañas de los bateros viste imagínatelo Putea cuando cuando todos nos estamos yendo ya festejando y él queda en la fecha desarmando la batería. batería, claro. Nadie lo nada, ayuda. Nadie ayuda <risa> y se sí, queja sí. todavía no, todavía no cayó que es claro, claro. el baterista. Claro ¿Cómo es que se llama? Eh, que Gustavo, Gustavo, Gustavo, Lorenzo, Gustavo, sos baterista, así que ya sabes, vos elegiste ese instrumento que es gigante, así que bancate la Gustavo. Bueno amigos. Eh, contemos un poco entonces de, de la historia, cómo fue la transición de, de estamos hablando hace 20 años atrás, en 94, ¿cómo, cómo arrancaban, dónde empezaron a ensayar así, ¿Se acuerdan o están medios quemados todavía? No, yo me, yo me acuerdo, yo me acuerdo. Como que eso, eso es algo que, que, que, que queda ¿no? que grabado Sí, porque fue digamos, algo que marcó nuestras vidas, esta banda que, digamos, media vida Sí, eh. duró no, más que una padre. novia, seguro mucho más ¿no? <risa> y así, che, ya llevamos más años de banda que sin banda claro ¿no? o sea, ya superó madre. no saben hacer otra cosa <risa> hay un par de cositas que sabemos <risa> <risa> <risa> pero esto creo que es lo que más nos gusta ¿no? lo que nos motiva a para siempre pasando por distintas etapas viste creciendo, evolucionando un poco, cayendo en errores, aprendiendo cosas nuevas, pero tiene sus fruto. ¿eh? Arrancamos, no, con, no sé. con respecto a los comienzos, arrancamos bien salvaje y todo, y éramos cuatro amigos nos sé, llevamos con la idea de armar una banda, pero estábamos todos sin bola, nadie sabía nada, nadie sabía, nada, tocar. Nadie sabía tocar nada. Entonces me como que eh, cuando dijiste recién, eh, Gustavo, vos elegiste la batería, sí, fue así, él eligió la batería y dijo, bueno, yo toco la bata, otro dijo, bueno, yo toco la guitarra, vos yo toco el bajo, dijo, yo, toco, yo, toco, yo toco el teclado, dijo. Bueno, no estaba en los planes. No sabíamos en realidad qué eh, Joraca íbamos a hacer con la batería que claro. íbamos a armar porque. Eh, teníamos 14, 15 años, viste, eh, no pendejo, bien. Estábamos, de pendejo, no bien estábamos de pendejo. Muy, muy definidos con los gustos musicales, viste, como que recién. Yo recién estaba eh, empezando a escuchar música, ¿viste? Por ahí claro. iba eh, a un asalto y escuchaba Roxette en eh, el asalto. Un asalto, y, y, asalto, palabra, tiró. Palabra, Yo no eh. quise decir nada, pero qué tiró asalto, chicos. Hay muchos chicos que están escuchando y dicen, ¿qué carajo dijo? ¿Un asalto? Sí. Entraron a robar. Están claro, pensando. Ponga Rose, te chico, pasó, no, eh. no es que iban a robar, eh, aclaremos, no, no iban a robar. No, no, no, íbamos a bailar, digamos, pues, eh, así llamábamos a las a las fiestas en de, esa a la fiesta, época, los a los la, las fiestas en esa época. Que las chicas llevaban la comida y los varones la bebida. Claro, era una sí, cosa así. Para mí sí, medio que empezabas sentadito uno de un lado, las chicas de un lado, la, de un lado la claro, chica, claro, y después te tenías que parar y sacar a las chicas a bailar en el lento, ¿no? Claro, esperando en el lento, esperando el lento, esperando el lento, es verdad bueno y ahí estamos arrancando con todo eso con lo que se escuchaba por ahí en ese momento viste y de repente nos llegó un disco de los Ramones Sueños Agradables chao nunca más Gizzy Sensation al Fogo Sensation un camino sin retorno claro ahí empezó todo ¿no? ahí se marcó que era lo que nosotros íbamos para qué íbamos a apuntar, ¿no? porque no, la verdad que nos no murió la cabeza después, eh, eh, muy pronto, enseguida vino eh, Mentes Abiertas ese claro, empilado, Hardcore de, de, de Hardcore Punk eh, después salió lo que fue el primer disco de Dos Minutos y ahí como que viste, fue, claro. nos fuimos influenciando un poco por ese lado Dos Minutos La Semilla Sin sí, Madre, Agarra, digamos y agarramos toda la, la moda, influencia toda más la moda, importante. todo lo que eso despertó acá en, en el país en ese momento que, bueno, eh, Digo, que había bandas como Mal Momento, como a Flema, Super Uva, Sin Day, bueno, fuimos absorbiendo un poco eso, los minadores obviamente, sí. más todo lo de afuera, eh, Sex Pistols, The House, Green Day, el Flash, el Free, bueno, todo lo que si lo que iban lo escuchando llegando, en ese... Sí. Y bueno, sí. esos son los orígenes de, de, de, internacionales de, de, de, de la banda. Y cuando llegaron a ese primer ensayo, ¿dónde fueron? ¿A una sala? una casa? La casa de habían fallecido los abuelos de conejo el de baterí sí. que quedamos a casa de los abuelos ahí vacía ocupas ya empezaban como ocupas yo la herencia ahí el legado sí sí, sí. pero bueno teníamos eh, éramos unos ocupas eh, copado copado no, sí, porque no la, cuidabas la, la el lugar la de última estaba recopada viste igual bueno, además de, de, de ensayar podíamos llevar a algunas chicas mira sí. vos mira claro todo, era espectacular Así que Había tenían de ahí un lugar faltaba, para no faltaba el cual, un bulín, ¿no? el, el primer bulín. El, el primer, primer bulín? Y ahí arrancamos, viste que uno eh, uno fue a profesor, ponele, eh, le tiró un par de acordes, y lo que el profesor le tiraba era más lo que, que le, le empezaba a ensayar desde esos primeros ensayos, que estaban, todavía no estaban bien definidos, por ahí salía uno de los Ramón y después salía uno de los Guarros. boludo. De los, los Guarros, de, no, de los Guarros. De los, los Guarros, Los Guarros, eh, me recuerdo el disco, el, yo lo tuve, no, no, no es que ustedes, eh, Flores en mi pecho creo que se llamaba. El hermano de Calamaro, claro. El hermano de Calamaro, claro, claro, claro. Era una mezcolanza rara, viste. Pero deteniendo. era lo que eh, se consumía, lo que se, podía, ¿sí? lo que sí, se sí. podía tocar. Che, y cuando se juntaron en ese primer ensayo, cuando eh, se miraron, y ahora, claro, sí. ¿cómo fue? Claro, no, era era todo, viste, muy, muy, imagínate, muy muy salvaje porque nadie sabía los acordes nadie sabía afinar eh, me imagino que no, nadie sabía afinar nadie, eh, es más ni siquiera yo sabía todavía lo que era la púa tocaba con los dedos así con el dedito gordo tin, tin, tin, tin. no sabía lo que era la puga <risa> ahí desembarcamos muy... de una manera muy salvaje tipo como, como los sin muy atrevido no no pero, a ver es esto que estás contando es buenísimo porque Hoy los chicos tienen tanta información que un pibe de 12 años se pone no un tutorial sí, eso y lo... aprenden. Ah, y ustedes están con... Pero la... digo... en internet no había en esa no había época. Había yo le cuento a los chicos, yo enseño guitarra, ¿viste? Sí. Y antes, y nadie me dio Un cara encerrado. Me... enseña guitarra. En es que muy poca gente, ¿viste? Te intercambiabas información o algo, pero nadie me dio una mano, ¿viste? Muy claro. viste, viste. No sabíamos ni tocar. ¿no? Era todo, Imagínate, imagínate la secuencia. Nosotros eh, empezamos a tocar y ya estábamos tocando temas de los Ramones, temas de... Eh, violadores, ¿viste? Eh, Ataque. Eh, obviamente, eh, eh, tirado para, para lo que era el pan rock, pero ¿qué pasa? Yo como había aprendido a tocar, yo aprendí a tocar, agarré una revista, que había una revista, no sé, de pelo, no sé, que, sí. ¿cómo carajo llamaba la revista? 370, eh, sí, la esas, vez... La, toco, y, toco y canto. Claro, esa una de, de la época que eh, aprendí a tocar y cantar, ¿viste? Y había una canción que era la canción, la de Los. Eh, La canción de los Sacco. La de Morris, la de Morris. Sí, sí, sí, claro. que de la que la hizo Fito Paz. Aprendí a tocar eh, con los primeros acordes y bueno, con esa canción. ¿ves? Entonces estaba re bueno el tema porque tenía todas las notas. un claro. fan sostenido, que era consejilla, cancelilla. Después tenía todas las notas. Entonces yo aprendí a tocar con esa canción. Y yo sabía los acordes, ¿ves? el denso, claro. el, el acorde. Entonces tocaba las canciones con los acordes. Un día vamos a la casa a hacer ensayo de unos amigos que ya venían hacía un año tocando, estaban avanzados, Misteria, una banda. Sí, natural, Misteria, llama, de Gaby y Gaby Soto. Ensayé bueno. sí, sí. No, en, en la sala de ensayo. En la de. sala de Gaby, ahí sí, en la casa, sí, en, el la juego, que tenía en la cueva, Sí, la bueno, eh, en la cueva, esa fondo, bueno. Caemos la cueva esa de Gaby y, y ellos son los que, los que nos apoyan en los primeros momentos, nos dicen, bueno, tienen que tocar, tienen que animarse, nosotros vamos a tocar en de Félix, esa primera fecha que vos viste. Sí. Ellos nos empujan eh, a tocar esa fecha. Y en una de esas primeras... Claro, primera yo fui a ver a Misteria, me acuerdo. Mirá, mirá cómo voy acordando ahora. Me voy acordando un poquito. ¿no? Eh, y bueno, y Gaby no dice, bueno... Eh, chico, el famoso dice, cuernito. ¿cómo es, el ¿cómo es el cuernito? cuernito. ¿Cómo es el tema ese de dos minutos que ustedes tocan? Son muchos. Y el chabón tira los no dedos. Do mayor. No, ¿sí? bueno. <risa> <risa> <risa> <risa> y ustedes van la hacer con acorde. Y dicen, no, papá, ¿qué acorde? ¿Qué acorde? <risa> <risa> Esto es un riff. Y ahí aprendimos lo que era Los rico, cuernitos. ¿eh? Dale para todos lados no, y correr de todo Y no es ni abajo. mayor ni menor. Claro, no. ese sí. nos abrió un mundo de y Ahí fue como la revelación. La S, ¿no? La revelación claro. no, la revelación fue. Y por eso tantas, tantas bandas que arrancaron tocando, porque eso es fácil. Claro. Eso lo toca cualquiera. Entonces eh, cualquiera puede tocar. El barroco es eso. Es la posibilidad de que cualquiera pueda expresarse con un cuernito. Yo recuerdo, no voy a dar nombres, pero recuerdo grandes guitarristas de acá de zona sur, de bandas ya consagradas Que tocaban con un solo dedo eh, sí, Acompañaban sí. con un solo dedo, ¿entendés? Cuando también aprendieron los cuernitos, fue la revelación como de que todo. cambió todo, ah, vale. Chicos que, que tocaron en, eh, a ver, en festivales importantes, así que para que ah, tengan una idea Es así lo mínimo, que, dos cuerdas es un acorde, así, sí, que, así que ya está Para ustedes. Así que bueno amigos, vamos a empezar con un tema. ¿Qué tema vamos a escuchar? Así la gente... Vamos a ir con el tema número 4, Croix. Y ya volvemos con los chicos. con un verde sobre y más más más en un tesoro más solo lo quiero cuidare más más más en un tesoro más solo lo quiero cuidare un gatilo un faro nel mare la treccia más bella che pueda encontrare tu sueño y un anhelo. Se Por arreglarme a mí, te quiero regalar el mundo más feliz, mi vida pasa hoy, por verte sombre y más, más, más, tengo un tesoro más, y yo lo quiero cuidare, más, más, más, tengo un tesoro más, y yo lo quiero cuidar. Un faro en el mar. La más bella que pueda encontrar un sueño un anhelo, una realidad, echando la risa llenando el lugar, llenando el lujo. amigos, seguimos. ¿Qué acabamos de escuchar, amigos? Un tesoro más. Un tesoro más. Bueno, este... Nosotros lo solemos pasar porque... Es el corte... Es el corte del disco, ¿podríamos decir o no? Y de alguna manera como que se fue convirtiendo. O se cortó solo. Hay un videito el primer video... Claro, claro, claro, claro. Hicimos un videíto, ¿viste? Lo metimos mucho en Facebook. Y bueno, pegó el tema. Tuve en té en el video. en un concurso de bandas el videos estuvo rotando nunca lo vi, pero un par de amigos lo vieron en 2010 fue así cuando lo hicimos, lo hicimos, lo mandamos el primer video después... después salió otro video más, que lo hicimos con un tipo de una productora, Plexo Solar Sí. y están esos dos videos sí. en lo que se te, te ve en 15 lo hicimos con la, el tema con la cola que las paga si, y... ya el, el tercer disco una banda de 20 años ¿Qué necesita más el patíbulo para pegar un saltito más? ¿O no les interesa a ustedes? ¿Qué, qué es lo que qué les falta? Muchas cosas. Y a nosotros, obviamente, sí nos Porque estamos hablando de una banda de 20 años, yo la conozco, la, la conoce en gran parte, pero por ahí, capaz que un saltito más, sí, del circuito. ¿Qué? No, obviamente nosotros sí aspiramos a que, que nos pueda. ¿no? Nos vea más poder, gente. Poder, sí, que más gente pueda acceder a, a, a nuestra música, que, que pueda escuchar nuestros discos, que pueda venir a, a nuestra ciudad La difusión es Obviamente, importante, es, es uno de los puntos sí. más importantes. Pero bueno, es, es un poco eh, lo, lo uno tiene, lo, lo que se merece. Se merece también, sí. es, es también consecuencia de, lo, de la manera que nosotros nos hemos manejado durante todo Años, a veces eh, aflojando, porque... a veces metiendo más la pata en el acelerador, pero... Ahí. Siempre fuimos una, una, una banda media, media cerrada, recluida, en, en los en sus ensayos... En, eh, por ahí, eh, hubo, hubo épocas en las que, que no transábamos con, con lo que era eh, eh, la obligación del sistema que te llevaba a vender entradas, claro eh, no queríamos eh, meternos, eh, meternos en ese circuito, Digamos, no sé si se podía llegar de otra manera entonces eh, era muy difícil y eso nos llevaba a que para ahí tocáramos una o dos veces por año eh, después eh, igual... ¿Sonte de eso te iba a decir porque ahí es como que tienen épocas, hay épocas que tocan mucho y después de, sí. pasan un montón de tiempo, no, no igual eh... los 20 años ininterrumpidos, todos los, todos los años sí, tocamos, sí, sí. hemos tocado al mínimo eh, tres veces en un año, lo mínimo creo que fue dos veces, nunca dejamos de tocar Barney. Pero por ahí en ese año tocábamos una vez, pero estábamos ensayando una dos claro, por nos semana. La vez eso, armando temas. Y eh, bueno, y por eso eh, y hacíamos temas, hacíamos temas, que era lo que a nosotros nos gustaba. Por eso es una banda que por ahí. Si bien te, eh, tenemos tres discos eh, editados. Eh, tenemos eh, más o menos 7 más o más dando vueltas que están grabados en otros discos de grabaciones en vivo, de ensayos, que la gente también los movió, los pirateó, los que nosotros salíamos del ensayo, lo escuchábamos y decíamos, ah, es una mierda. No sé si y había uno que no. decía dame y eso sí, es lo que más, más gustó amigo agarraba un amigo y un amigo, decía, ah, no te gusta bueno, dejá que, me dejás que yo le haga unas copias y los chabones se llenaban ahí, de guita y venir, se los repasaban ¿no? entre sí. ellos no, sí. no sí. había uno que se avivaba, viste 10 claro. años atrás y los vendía hacía las copias, habían había salido las computadoras que se copiaban los discos claro. y el chabón ese disco que nosotros no queríamos lo copiaba y se lo, y lo vendía se los no no lo pasaban y, si, y, y per... nunca un mango, no, nunca un mango. Sí, pero, pero hacían su movida Pero traía más gente, viste, a vernos. Era claro. la persona más fresca, viste. La te de cómo nosotros más, mas, nos claro. manejamos. Siempre nos manejamos muy mal con la banda. ¿sí? A, a ese nivel, por ahí puchazo, de... Un de... ponchazo, De, de no, no, no, sí, sí, sí, sí, no, no trabajar la banda, viste, lo que sería, no sé, porque te agarro un chabón bien, ¿man, Nunca no, manager. No, jamás. Siempre manager, ustedes. Si alguien, claro. alguien empresa, alguien... Que, hoy en día yo digo, la las que apenas se arman que ya tienen un ¿Tienen tienen sonidista tienen, tienen un interés, caminito se, se organizan, eh, nosotros nunca nos organizamos nada, Ajá. lo que hacemos fue hacer canciones, juntarnos y tocarlas cuando daba para mostrarlas en vivo las mostrábamos, algo así viste, muy artesanal, artesanal muy recién artesanal recién acá digamos, recién en este disco que salió en 2012 ahí bueno, empezamos a hacer las cosas un poco más organizadas y a pegar ondas más eh, benefactores ¿Y qué tiene que ver que empezaron más organizadas? ¿La edad puede ser sí, de ustedes? La que nos agarró un poco, más, un poco más maduros empezamos a ver las cosas de otra manera, ¿viste? Y, y, y bueno, y ahora, bueno, y, y también, qué sé yo, un poco... Eh, la, la, la, la vida te va poniendo eh, en el lugar, como te decía, que más o menos que te vas mereciendo. Hoy en día, eh, evidentemente, nosotros nos estamos mereciendo cierto reconocimiento de parte del público, de las otras bandas, que nos han ido colocando en una posición en la que estamos, que hoy en día podemos elegir un montón de cosas. Claro. Que no podíamos elegir eh, cuándo tocar, con quién tocar. Eh, con, con eso es importante, eso es importante. El, el camino lo hicieron ustedes a través de, ¿no? Así, le fue saliendo. Sí, sí, o sea, sin planear nada, sin organizar nada. Eh juntándonos a tocar y que se diera lo que se diera viste un poco así eh, lo hola, que él decía de los movida. temas esto que los amigos lo grababan viste que hacían su movida nosotros lo grabamos nos eh, metimos 30 temas en un disquito pirata eh, todos los temas de los ensayos todas esas versiones raras viste raras pero este disco está eh, por Zadig por Addy toda sí. la historia fue lo más profesional que te, hicimos viste nah, este sí lo sacamos a eh, nivel nacional eh, eh, bien. Bien como, como todas las letras, como o tiene sea, en AFA, disco, como, jugamos en AFA, con este disco, claro. con lo, todo lo demás éramos una banda y ahora existimos en el sistema musical, de la música argentina, ¿no? Después de 20 años, ¿Y, ¿y qué les hizo llevar a grabar así? A decir, bueno, vamos a meternos y eh, conocimos a Marcelo Belén que es un grande de acá, de la zona sur, sí, es un, un copado, un Yo le mostré el disco anterior a este, el chabón se recopó, se copó el hijo, lo llevó a la escuela, se, recopó, se armó una, una, sí, una, una onda alrededor de, de ese disco y lo que, lo que nos abrió las puertas para grabar este, eh, Marcelo se recopó, nosotros no teníamos plata, por eso siempre nos faltó plata para grabar discos claro. la mayoría de las cosas se, se hacen con plata no claro. todo esto, y era como que nosotros eh, nunca tuvimos eh, posibilidad de invertir, eh, para invertir en la banda siempre lo hicimos que... como muchas tantas de bandas de cosas. Claro. y lo que ganaban por ejemplo de, de, de alguna fecha o algo no no, no, no llegaba han comprado ah, cables, micrófonos, consolas, han comprado cosas, siempre para muscheear, viste, para sí, sí. alcanza para grabar un disco, va, va qué sé, pues, la manera que nos manejábamos nosotros nos nos alcanzaba. Hemos, alcanzado hemos nada, usado pues, algún dinerito, pero tampoco sí, era te servía para cubrir una parte, pero no hay que cubrir toda la totalidad, ¿viste? Bueno, Eh, siempre, eh, en este caso Marcelo eh, nos apoyó muchísimo, eh, nos regaló prácticamente la mitad la, la grabación del disco, o sea, nosotros nos alcanzaba para grabar eh, cinco, temas. Sí, <risas> sí, un par de temas y él nos dijo, bueno, yo le regalo tantos temas eh, y después cuando empezamos a grabar nos, nos terminó regalando, tirábamos y... una onda de sí, claro. Y bueno, entonces ya teníamos todo el, el disco que nos había salido prácticamente gratis la grabación decimos, bueno, hagamos eh, ya que la grabación no nos no salió, no salió nada, hagamos el esfuerzo, o sea, no salió eh, nada a comparación con lo que sale un De, lo, de que lo que sale plaza. el disco hoy en día. Eh, y bueno, hagamos el esfuerzo y, y intentamos en, en la parte de, de la producción, y editémoslo. Y pues de esa manera pudimos editarlo. Y ahí fue eh, que se acercaron a la UMI. Nos acercamos, claro, nos acercamos a la UMI, eh, nos avivamos con todo lo que era puedo cobrar ahora, si paso hago todo como tengo que ser sí, pero sí, sí, después no, cobramos, no, cobramos no cobraron nada. nunca nada pero bueno, nah, sí, eh, eh, bueno algunas cosas algunas eh, pero, cosillas, eh, con respecto, pero hicimos digo, todo es, digo, es, complica ¿Vos? es complicado las listas de, de Sadaí las firman sí, para ir a cobrar sí, y eso sí, ¿eh? lo hacemos pero sí, tenemos problemas el único que pagó fue el amparo de Burzato. no nadie paga nadie le eh, paga sí. a Sadaí pero es la burocracia Sadaí del, no del sistema es toda una cadena, viste Bueno, en ese aspecto todavía no estamos avivados Claro, hay una vuelta, amigos Ahora después fuera del aire les digo cómo es Así que bueno, vamos a ir con otro tema Mientras, ¿con qué tema vamos? El 4, dijo recién Un tercero más, ¿con qué lo vamos? El 5 Vamos con el tema número 5 Un segundo eterno Seguimos con los chicos She's Seguimos, ¿qué acabamos de escuchar, amigos? Un segundo eterno. Un segundo eterno. Bueno, así que... Entramos, bueno, ya estamos en el disco, en este vamos a, a situarnos en este disco. Entrar a grabar, esto es un... Ya ustedes habían grabado, pero me imagino que al entrar al estudio de, de DDR fue otro... No, no, no, no, no, no, ¿No grabamos. No, no, no, ¿No grabaron en DDR? estamos en la casa de Marcelo. Todavía no ah, estaba en DDR. Ah, todavía D no estaba Marcelo, en DDR. Está... Ah, bueno. Eh, él, él estaba viviendo en una quinta... Pasa, pasa. Nos quedaba cerca, Mira. cómodo. Sonaba. Ya, full. Sonaba bien. Vimos que empezó a sonar, empezó a sonar. Una, una linda anécdota. Sí, a ver. Cómo lo conocía el chabón, yo de repente vi que empezaban. En... ¿Sabías que era el de los visitantes? ¿Sabías? No, no ¿Tenías tenía eso? idea de quién era, ¿viste? no lo conocía a él, pero ¿qué pasó? De repente empecé a ver qué pasaban eh, los pibes de Ataque 77, claro. y del otro show, por la puerta de, de, de mi casa, y digo, ¿qué está pasando? Acá? Claro. ¿Alguna movida? Un Kid grabó con él claro. también, sí. Bueno, algo está pasando acá. Entonces le pregunté a los pibes qué onda y bueno... Se dedo. Me, claro. me enteré que estaba el chabón, hasta que me, me encontré con el chabón. Era vecino entonces, tuyo y bueno y sabía Claro, hacía un tiempito que estaba viviendo a una cuadra de casa, alquilando una quinta ahí. Algún rumor había. Y yo tenía un, tenía un negocio, viste. Entonces el chabón cayó al negocio y bueno... Y ahí pegamos onda. Ahí fue cuando pegamos onda con el disco anterior, viste, que yo te comenté. Yo lo veía en el tío, de paso lo cruzaba en el tío claro. y bueno, charla va, charla viene... Y bueno, él me ahí, ahí cayó, cayó el Mariano Martínez al sí. negocio, viste la, la, la, la anécdota con Mariano que le digo, lo reconozco y le digo, chamo vos sos Mariano Martínez, ¿qué haces acá? Bueno, ¿cómo viste un flash, digo, ¿sabés que tengo, tengo una banda yo ¿Te puedo pasar el disco de mi banda? Y dice sí, ¿Y ¿cómo que no? ¿Cómo se llama la banda? ¿El patíbulo? Dice, yo, ah, yo, yo tengo el cassé del patíbulo. Entonces, <risa> claro, porque nosotros cuando grabamos nuestro primer cassé, nada que perder, en el claro. 98 lo grabamos con Pablo Kirner. En ese sí. momento era asistente de ataque, viste, lo que le afinaba las violas a ellos. Y nosotros le dijimos, che, Pablo, lleváselo a los ataques, viste, por pues, lado, eh, nosotros nos gustaba, viste, claro. estábamos arrancando. Y, y se ve que se los llevó. Y el loco eh, con la, la, la buena suerte que Mariano se copó, le gustó la banda. Le gustó la banda y, y se acordó. Se acordaba y después eh, llega a la casa de Marcelo y la llama a la mujer, ¿de acuerdo? Que gordo? Sí. La llama a la mujer y le comenta, che, ¿sabes que me encontré con los pibes del patíbulo, así así? Vino eh, Marcelo Moreno a contármelo a mí, y yo no podía creer. El bueno, hablando, estuve con los del patíbulo claro, como diciendo claro, estuve. Como, nada más. Yo claro. llegué a casa y le dije a mi mujer, che, me lo encontré a Mariano Martínez, <risas> Mariano Martínez llegó y, y, y llamó le dije. Mujer, mujer me sin... Qué memoria el loco. Una cosa esa, esa claro. cosas copadas ¿viste? Porque el loco con lo que coleccionaba cassette, colecciona cassette. Y esto sí. en cassette salió, ¿viste? Claro. Y después, claro, nos contamos, nos contaron que nos contaba Marcelo que claro es un fanático, el chavo se colecciona se todo, ¿viste? Lo que le dan lo escucha, le da bola. Si sí, yo una vez hablando con, con él, eh, en una época en creo que mega, pasaba música y traía de su colección y traía de los cassettes y hablando ahí le digo, vos tenés muchos cassettes y todo lo que me dan lo guardo. Hay cosas que ni se escuchan, me dice, pero lo guardo. Así que bueno... Es verdad entonces. Era el verdad lo que me dijo? No, el productor, produciendo yeah. bandas, ¿viste? Eh, o sea que toda esa información la va reteniendo. Bueno y cuando entraron a, a grabar esto el, los ayudó él un poco en la producción cómo fue Marcelo en un principio sí vino al ensayo les dijo les dijo bueno eh, tendrían que corregir dos eh, eh, cositas que nos marcó y, y, después, y después nos vemos claro. el, el tiempo el clip, trabajar con el clip que nosotros nunca lo habíamos hecho para la batería el tiempo salir a tiempo Bueno, no le dimos bola, no hicimos nada de lo que el chabón nos dijo <risa> y entramos a grabar eh, así. así. Pasaron dos años, que viene un sí. ensayo, pasaron dos años y nosotros no habíamos sí. practicado sí. nada. Ingeniero, el baterista es un vago, nunca, nunca va a aprender a tocar con el click. Sí. Bueno, eh, va a tener que aprender en el estudio. ¿no? Después, sí. fue así, tuvo que en el estudio grabamos una base con el clic de guitarra peladita y el chabón así como vos ahora los auriculares ah, escuchá la guitarrita y el clic arriba en todos los temas pa pa pa que te mata la cabeza y, y así salió bastante bien bastante pulido y ustedes cómo quedaron conforme con eso eh, hay errores eh, pero eh, lo que lo que tiene eh, eh, como gusto? gusto es cuestión de gusto no es lo mismo Suena un disco así a, completamente a tiempo, lo profesional, si no quedaba así. O si no, después tenés la otra opción, que es yo... allá ahí. No, no, no, eh, el hay una anécdota muy, muy. Bueno, yo hablando también con el Mosco, el primer disco de dos minutos, ellos lo tuvieron que grabar en vivo porque. No no podían eh, ir al tiempo. Bueno, en esa época Papa claro, claro. Claro. Salvajes, Papa y claro. Coso no podían, no podían, no, no podían. Claro. Le decían no puedo tocar no, si no están no, los no, pibes. No, claro. La la voz, eh, claro. en el punk rock la referencia muchas veces es la voz, para, para, para hacer el cambio, ¿entendés? Claro. Y bueno, se re y perdían eso. Pero sale más natural también, a la vez sale más espontáneo, con más fuerza por ahí. Pero bueno. Está ahí, está. Lo que pasa es que Marcelo nos decía tira en el mundo Nosotros ¿viste? queríamos grabarlo así, de una manera más salvaje, eh, claro. más en vivo, viste, con la fuerza de Claro, del captar vivo, esa tiene... energía de. Eh, claro, exactamente, del esa vivo. energía que tiene el vivo que eh, eh, de otra manera no, no lo lográs. Y bueno, pero él no decía, no, ¿qué pasa? No? Eh, ustedes tienen que ya, eh, apuntar a algo más profesional. Y no decía. Eh, Un disco que no está grabado a tiempo, sí, eh, no aún no, querés entrar a un lugar de verdad y, lo rebotan, y lo, te lo no, escuchan y si no está grabado a tiempo directamente no te dan más, No, aparte de otra cosa, no, querés no, meter no, no, algún ¿todés? arreglo arriba, alguna voz, un coro y es un quilombo porque no está a tiempo, vos Pero vas no, a estar... quería hacer entender de alguna manera como que no nos iba a dar pelota a nadie si... si... <risa> y no les daba pelota a nadie Había si que no un pasito, no, no, no. había que dar un pasito más. La... Igual ya. lo hicimos como nos dijo y no nos dio pelota a nadie. <risa> <risa> Igual bueno, lo hicieron y no dieron pero... no bola Así que bueno Bueno, vamos a ir con otro tema Así que vamos a ir a ver Voy a elegir yo eh, Vamos a ir con el tema Hay errores pero se El tema número 8, Rescatame Se editó, se editó mucho Coraatio るため Y tres cantantes eh, cada uno que hacía, la canción que escribía la cantaba o como era ese, me, ese sí. sistema salvo en este último tema que escuchamos que fue Rescatame que es un tema mío y lo cantaba el gitano, el bajista después eh, en los otros casos cada uno cantaba su, su propio tema compuesto, letras también está como música eh, por cada uno de los cantantes Sí, sí, un, un, un, un, un, un, un sí, estoy, estoy... <risa> sintonizando claro, se, se, se pierde la, la señal y escucho unas interferencias permiso, voy al baño muchachos sí, sí, ahí está Ve al baño tranquilo bueno, y ya con el tema en la calle todo eso ¿qué es lo que queda ahora para el patibulo? seguir tocando sacar otro disco hacer más videos, ¿qué, qué queda para el patíbulo Y bueno, ahora en este momento estamos, estamos armando lo que va a ser el próximo disco, lo que va a ser el cuanto a disco de estudio. Lo que estoy haciendo es de linear los temas, ya tengo más o menos entre 20 y 30 temas. ¿20 y 30 temas? Sí. Ya los sigo bueno, sigo sumando. Lo que estoy haciendo es lo que estoy grabando en casa. Como, como, guitarra y voz. Y Yo no, no no voy a terminar de redondear se los voy a pasar a los pibes para que escuchen lo que quieran elijan qué es lo que más les gusta y les más los los vos tenés de guitarra y vos después ellos harán lo que tengan que hacer y la claro. veis cómo llegan los temas Porque yo los armo con tipo canción acústica generalmente como ¿Sí? con la acústica en casa sale tipo canción y después bueno Eh, llega el ensayo, y el ensayo y bueno cada uno le va, le va metiendo lo suyo porque es un arreglador terrible viste eh, eh, le, le mete su impronta a los temas y bueno y a veces eh, lo que no sé por ahí yo en casa lo, lo hago el tema versión reggae y a veces no termina siendo reggae el tema termina siendo punk o termina siendo, siendo claro tema. en la sala o sea, ya ahí y explota decís sí, muta ¿viste? Eh, o a veces no A veces se hacen las versiones fieles a él, eh, según lo que se interpreta en el momento. ¿viste? ¿Y siempre eh, bajo un, un, una, una estética punk rock o vos dejás al libre albedrío y que si pro, de pronto sale un reggae no. o un funky? Me, me censuran un poco, yo soy más el, el que... ¿Te censuran? Sí, sí, sí, yo soy el que más... De, de, el open mind. De, de, sí, de pensar en que... Porque yo, eh, llegó un momento que no escuché más solo pan rock. Claro, escuché, obvio, obvio. escuchar de todo. Porque creciste. Y exactamente, cuando tenía 16 años, el que no escuchaba pan rock era puto. Claro. Sí, sí, sí. Vista Castro, puto. Luis Miguel, claro, puto, claro si hacías rock era puto la si metalica era puro o sea, no entonces si no era lo que hacía yo era, entonces, eh, era todo puto era puto eh, y bueno así me di cuenta que nada que ver que totalmente equivocado claro y, y bueno empecé a escuchar de todo y, y bueno y no, no no me caso con nada no me caso con nadie entonces yo cuando compongo compongo y sale lo que sale entonces, eh, Después ellos, ellos sí son un poco más preciosos por ahí, y dice, no, por ahí. ¿viste? Está buenísimo, pero no es para, para el partido. <risa> es una forma de bajártela totalmente, ¿no? Vos <risa> no, venís con, es... contenta. Eterna. Sí, aparte que los temas son como eterna disputa. ¿Vos, vos lo querés a todos, los claro. alamorás, viste, los a sí, todos. Porque por vos igual. sos el creador, decís. Pero uno mandalo a danza, el claro. otro mandalo a jugar a la pelota y el otro, mandalo a pintar. <risa> algo así, acá de, de tus hijos. Toda la emoción, este se siente más, no ven la hora de llegar a la, a la sala y mostrarlo sí, sí, sí, a tus sí, sí. amigos, ¿viste? Y cuando ya te lo vuelves, no, eso, no. Eso, no. <risa> bueno, yo por ahí al revés, ¿viste? Cuando dice, no, si me no, no me gusta no, a mí, no me convence no, ni lo muestro por ahí, ¿viste? Claro. Y a veces eh, es, el, es el, el juego contra uno mismo, porque dice, "Está bueno y otro día no, otro día me gusta." Sí, va, y otro día nada. Entonces, hay que mostrar Y entonces ahora me que los voy a cagar, ¿viste? Porque les voy a demiar todo, les voy a meter esa metraje. Claro, tu preproducción, así es la preproducción, tomen. Ya no tienen mucho para joder, ¿viste? Más o menos ya saben por dónde viene la mano. O sea, tómalo o déjalo. Lo pasa que hay mucho material, muchas canciones. Claro, tiene mucho. Nos volvemos locos, porque además de estos 30 temas que tenemos que... Y van saliendo, Tenemos una historia de casi 100 temas más que venimos arrastrando de estos 20 años. Y, y por momentos eh, yo le digo, che, tengo, tengo 30 temas ya prácticamente para lo que es el próximo disco y salta él y me dice, che, pero hay un montón de temas de la historia de la banda que no lo grabamos nunca claro, que estaría claro, bueno no para, en esas las versiones eso, para que decíamos también, entonces sé, viste... Estamos que eso iba mi pregunta, afloje, claro, claro. claro. Ahí hay material que está bueno que la gente lo conozca y por ahí, sí, para mí, gusto, para los chicos de Cone también que a veces estamos compartiendo ideas Tienen más, merecen más un lugar en un disco que otros, más nuevos, viste? Claro. Por ahí por, por peso, por calidad del tema, por, lo, por gusto personal, no sé, es un quilombo. Pero está buenísimo, que pasen esas cosas. Por ahí hay bandas que no sienten esa pasión, viste? Y vos decís, o van a tocar, o sino, bueno, vamos a tocar, vamos a a Nosotros nos volvemos locos, nos enfermamos y, y nos matamos. Claro. Y también che, la disfrutamos. Che, y al, al tener tantos temas, todo eso, y de pronto vos decís, agarra agarran un tema, Ha pasado de que lo han, lo han deformado. Sí, sí. Preguntale lo que hago con los temas. Yo eh, agarro los temas por ahí, vengo y le digo, si no seas hijo de público. Agarro un tema viejo, viste, inédito, claro. ponele que es, que Por ahí lo conocen ellos y cuatro o cinco amigos más, porque nunca lo grabamos, claro, nunca lo claro. tocamos en vivo, pero son temas que eh, vienen dando vueltas en, en la historia de la banda. Yo por ahí agarro un día le digo a, a un tema que ya estaba armado le cambio eh, las notas. Y vengo y le caigo y le digo, che, ¿no es lo que hice vos bueno, tenías la tonada, tenías el jugar, estribo tenías todo y decís, y le, cabe, le, le, cambié la, le cambié la melodía, le cambié las notas le cambié, hasta de, ves un pedacito de, de letra y vos y me te... gusta jugar con esas cosas porque es, es la parte que, que a mí claro. más me gusta de la música es la composición, viste, jugar con la composición ver que las cosas se pueden hacer de manera distinta según el día como te levantes eh, y bueno y a veces se caga, se reízan se... y ya que te gusta tanto la composición, todo eso ¿te, ¿te juega también a ser un poco el productor de la banda? de pronto decirle Che, a mí me gustaría un arreglo así, a mí me gustaría un redoble así, a mí. Eso lo hacemos no? todos, ¿no? No, no es algo que haga yo. Por ahí eh, puedo llegar a sugerir prácticamente algo, pero en lo menos, eh, en en Un poquito más o sea, enfermito. Más el eh, en director de orquesta, viste, que dan el ensayo y para. No, para, para acá, para allá, para así, subir bajar Y siempre tiene que haber Hoy, uno sí, sí, sí, Tiene, sí, que, haber tiene uno. que haber alguien. Tiene que haber alguien, ¿no? Pero no, vos, a veces, a veces está, a veces mejor, está bonito, eso me, me El sonido, sos un. Me recabe, me encanta, sí, eso está buenísimo. Y a veces sé que me paso de rosca. Viste, me paso de rosca en arreglo estoy y sobrecargás una canción o claro, una parte. Que no pide el tema. Pero sí. a veces, a veces es, eh, lo adornás, viste, el arbolito de Navidad y queda. Claro. Está, con coros y con cambios y freno. Y eso, y está bueno, está bueno que, que los pibes respondamos a.. Vista, un arreglo, una intención Che, estuvieron tocando la semana pasada en El Amparo ¿Cómo les fue? ¿Estuvieron tocando con Mamushka? ¿Cómo estuvo la fecha? Estuvo bueno, la verdad que estuvo linda la fecha Yo fui de Mamushka de la comunidad que compartimos con ellos También, legendaria banda Una banda que está cumpliendo 13 años suenan. Están presentando un disco nuevo que es una banda de acá de León, eh, una banda que arrancaban tiene 25 años no sé si tiene claro, para, para ustedes todas son arrancan, una banda que tiene 20 años como ustedes, mm. todas son jóvenes y la mayoría si sí. <risa> <mayoría, risa> sí, no hay muchas que, que, que tengan tantos años, por cuando decíamos ácido camboyano, comentábamos hoy, tienen sí, 30 más o menos, Claro, 20, 20 largos años casi 30 es una de las más viejas, de las del sur, Es más vieja que, que Doble Fuerza y que sí, todas esas, sí, sí, que sí, sí, dos minutos. Esa sí. camada, ¿Sí? sí. Es de la más, de la más vieja. Tiene unos anitos más. Sí. ¿Sí? El que queda del de, único que queda de la Se banda. Mar, pasa por ahí hay muchas bandas que... Eso o sea, eh, es algo que pasa. Eh, por ahí te encontrás con bandas que... Si, si, si, si, esta banda tiene eh, 20 años. Pero, está, años, pero claro. por ahí no, queda no, el no, cantante no. nada más de la banda. queda el cantante de la banda y después no queda nadie, nosotros eh, somos todos originales estamos desde el principio yo hace eh, dos sea, años sea, pero estaba ahí, estaba los único, inferiores estábamos echando las bolas el único que, que, no, que, no, es, eh, que no está en el comienzo es Lucho pero cuantos años hace Lucho? No, Lucho está hace un año y medio, dos años que fue cuando no, se fue en el americano para... Así que vamos a ir con otro tema y ya cuando volvemos vamos a hablar de dónde podemos conseguir el disco y todo. Vamos a ir, vamos a ir con otro tema, Croix, poneme el 6, Coca. Me encantó ese nombre, ¿eh? me van a decir después por qué Coca. seguimos acá con los chicos hablando un poquito más estábamos hablando del emblemático Rubén acá a la sala de, del gran Rubén Rubén que, si yo lo voy a decir te cobraba todo, vos le pedías. Y un día entramos a la sala de Rubén y había unos gatos durmiendo ahí adentro era terrible, ah. era terrible. el equipo de, de, de guitarra era 2x2 en esa época y el de bajo capaz que era un cabezal gigante era una cosa, era divino divino lo de Rubén Así que, bueno amigos, si nosotros queremos conseguir el disco, ¿dónde tenemos que ir? ¿Dónde ¿Cómo lo conseguimos? Eh, está en, en las fechas, en las fechas, eh, en vivo, después está en las disquerías, eh, lo que es, eh, Locura, ghi, eh, bueno, la mayoría de las disquerías, de, de, del centro, palo convencional. En Bursaco está la galería, en la Bal mayoría, en, en, Acá en la zona, sí, en Balcanes. Galería, de Bursaco, la galería la del Sol. La roquería. La roquería, no sí. No sé cómo se llama. el Balcán es que en el, que está en el, en el shopping. Y si no, por Facebook, por Facebook lo pueden pedir. Sí, sí, lo pueden pedir. Lo pueden, se lo pueden bajar en la, en la página oficial del patíbulo, se lo pueden descargar gratis también. Está bien, pero hagamos que, como en nuestras épocas, es importante tener el disco de los chicos, así que búsquenlo y consiganlo. Esto es, eh, obviamente, claro, el que lo pueda comprar, la ayuda que tiene la banda como para poder seguir grabando discos para que eh, el día que das un show le puedas meter un poquito de producción, o sea, todo vuelve para la gente, o sea... Claro. Eh, esto es, es, es un ciclo, Aparte está ver, bueno que, tener, o sea, el, tener el librito, viste, a ver... Todo, ves? amigo, el, el es es, original, está buenísimo, es original, está buenísimo el disco, tener y mirarlo, fijarse a quién le agradecen, fijarse cómo está, a ver, en la revista, mirá... ¿Cómo está? ¿Qué remera tenés? Todas esas cosas de, de melómano. Che, ¿y próxima fecha alguna en vista? Estamos, estamos cerrando ahí tratativas el 4 de octubre en La Cucaracha, ahí en Adrobé, en Frente Nacional de Adrobé. Sí, a... Centro Cultural, que sí, es sí, La sí. Cucaracha. Se está organizando un concurso de bandas en lo que es todo el Mirante Bro, eh, para bandas y solistas. Y bueno, nos invitaron a cerrar eh, el, 4, el sábado 4 de octubre, 17... 19 horas. Pues, eh, igual eh, los que se quieran acercar más temprano se pueden acercar más Van a ver otras temprano, bandas. Sí, van a ver eso. otras bandas. Y bueno, nosotros vamos a estar ahí cerrando aproximadamente las 19 horas. Eh, show para todo público. Los chicos, los Está los bueno. esa Está es la bueno. fecha próxima y después... esa es la próxima sí. y después estamos organizando para el, para el 8 de noviembre sábado 8 de noviembre eh, estamos eh, queriendo festejar nuestros años ¿no? nuestro aniversario eh, vamos a hacer eh, algún evento así grande eh, gratis uh, para, para que mundo. la familia reclama que tengan ganas reclama yo, yo ATP ATP bueno eso estamos viendo si lo vamos a hacer eh, todavía no ya se van a ir entrando eh, los que quieran eh, seguir a la banda estar al tanto de las fechas de lo que vamos haciendo eh, nos pueden seguir en Facebook que, eh, en Patíbulo en Facebook eh, hay dos Uno es una fanpage y otro es un, un, un Facebook con un cualquiera de los dos ahí van siguiendo toda la información de la banda todos los pasos que vamos dando Eh, y ahí vamos a ir confirmando eh, dónde vamos a hacer esta fecha que te digo la del 8 de noviembre festejando los 20 años porque hay dos posibilidades una es en, en la estación de Lonjan lo que sería ahí el circuito y otra posibilidad es en el cine de Gusaco ah. a, a veces está recopado un no ahí dividido no sé, no, okay. claro eh, ya no, no, no o sea nos invitaron a, a hacerlo en ese lugar Pero bueno, tenemos que decidir a ver qué, qué es lo más complicado en ese lugar o por ahí algo más hipofu, que los llans, Claro. Eh, así que bueno, pero bueno, pronto lo definimos. Lo y van a definir cosa. y eso lo vamos a estar al tanto de todo eso. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber venido, por haberse invitados? copado. A la próxima fecha que será un balicho en cualquier lado, están invitados. Seguro, seguro. Y ustedes también están invitados en la radio para venir y, y, y auspiciarla. Pasan ustedes y dice dicen, mirá, tocamos esto, vienen y... Y otra cosa que le decimos, y ya se lo hacemos extensivos a todas las bandas, es que ustedes pueden armar eh, el separador de la fecha, diciendo nosotros somos el patíbulo, tocamos tal, tal, tal. Nos mandan en formato MP3 y nosotros lo disparamos. Eso es lo que la radio está apostando ahora para, para todas las bandas que eh, sean difundidas. Nosotros para, para tener separadores y para ustedes para hacer difusión. Una de las cosas que la radio está haciendo para, para que... Para esto, para difundir. Algún amigo que nos ayude en eso, que somos de madera nosotros. Es espectacular, se agradece el espacio. Vamos, así que... Lo vamos a usar. Está así bueno. que amigos, bueno, muchísimas gracias. Y si tienen que despedir, ¿con qué tema se despedirían? Nos podemos despedir con... Eh... Demasiado. Planeando. O vuelve planeando. a mí. Demasiado o vuelve a mí. ¿Te gustó, mí? Vándalo, te gustó? ¿te gustó el, el charanguito, el trombón sí, y sí. eso? Bueno, escucharla dentro de este y el tema está bueno, distinta número 9 último, cierra el disco Vuelve bueno, gracias bueno, amigos ah, por venir a ver, dale, a un dale un saludo, dale. saludo para, para los pibes que eh, me dijeron que iban a estar escuchando los pibes de la cuadra Martín y Johnny eh, que me dijeron que iban a estar grande. ahí con la radio Qué y, grande y para mis sobrinos eh, Lauti y Azul y para mi hermana Lore también que dijeron que iban a estar ahí la gente que, que vi antes de venir a la radio y me dijeron que iban a estar ahí escuchándonos escuchando. así que me pidieron saludos Dani de Luca, prensa de banda bueno, también Obviamente para, para toda la gente, para todos lo, los oyentes del programa, eh, para toda la gente que... que toda siendo, la gente sí? en general que le gusta el rock. Bueno, amigos, muchísimas Buenísimo, gracias. Gracias por haber venido. Nosotros nos despedimos y seguimos con el programa, amigos. Bien amigos, ya estamos terminando el programa. Bueno, estuvieron los chicos del Patíbulo, nos dejaron un disco. La gente de Asphalt Surfers, Max Power, le está mandando saludos. Te comento que escuchamos recién, escuchamos Off haciendo Wipe It Out, después New Order haciendo The Ashes of Consent y después estuvimos escuchando recién a Dick Daly haciendo King of the Surf. Bueno amigos, que tengan un buen fin de semana La semana que viene nos estamos encontrando De vuelta acá en FM Los Molinos 90.7 Nos podés escuchar o por aire O nos podés escuchar buscando el link de la radio En el streaming Que es FM Los Molinos 90.7 Mi nombre es Powell Nos estamos despidiendo Ya siendo casi las 20.01 Amigos, disfruten Sean felices Nos vamos a ir con Siko Fitol haciendo Just Like Around.